Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios Comenzamos, ¿Comenzamos? Muchas noches, qué gusto saludarlos yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2086 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, estamos en vivo y en directo desde el mismo restaurante La Mansión, aquí en Mérida, Yucatán, festejando nuestro séptimo aniversario. Es un programa especial que preparamos para usted. Es un programa que con mucho cariño y gracias a usted estamos festejando estos siete años. Así es de que quédese con nosotros, que está sensacional la fiesta. Si no tiene nada que hacer, véngase para la mansión, que se va a poner buenísimo el festejo. Me acompañan en la mesa, y en la... Laura Alcalá y Renan Bernal. ¿Cómo están, Laura, René? Hola, Robert. Hola, René. Un gusto saludarlos. Un gusto saludar a todos, como bien dices Robert, aquí en este precioso restaurante bar, parrilla Mexicana, Steakhouse de La Mansión. Eh, estamos celebrando estos siete años ya de este inicio de proyecto que tuvimos hace pues ese tiempo y pues nos acompañan patrocinadores y empresarios que nos han acompañado y que han dado un testimonio, han compartido sus experiencias sus aprendizajes con nosotros y les agradezco mucho muy hey, ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal Laura? ¿Qué tal Roberto? Buenas noches al auditorio y bueno ya lo he dicho muchas veces no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla y bueno ya estamos festejando los siete años que si se dicen fácil pero en realidad pues es mucho tiempo más de 2000 programas en donde hemos disfrutado del beneficio de su atención sirva el presente para darle pues el correspondiente agradecimiento porque sin su audiencia pues nosotros no estaríamos aquí como ves mi estimado Robert así es amigos y además bueno arrancamos el programa un poco eh, atropellado pero ya sabe usted las transmisiones en vivo así son Juan de Dios Rincón en el control operativo allá en cabina en la estación Tony Paul aquí en el control remoto trabajando para ustedes todo el equipo de Radio Fórmula Eh, gracias también a Radio Fórmula, pues por todo este tiempo que nos han aguantado en la casa de, de, de la radio aquí en Yucatán. Eh, arrancamos el programa como el primer programa hace ocho años. Mire, usted tiene la ventaja, siete años, perdón, es que o sea, me quiero adelantar, partner, <ríe> este, siete años... El, pro, el primer programa está puesto en nuestro Facebook, así de que usted se puede dirigir a Fórmula en los Negocios en Facebook y escucharlo. Ahí lo va a encontrar para que pueda usted, pues, darse cuenta. No sé si estemos mejor o peor que el primero, pero fue interesante cómo usted lo puede escuchar y ahí está puesto en la mesa. En la mesa también nos acompañan, pues, un queridísimo amigo... Y también gran, gran participante, protagonista y colaborador nuestro aquí en Fórmula de los Negocios, don Ignacio Cejudo. ¿Cómo estás, mi querido Nacho? Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en esta celebración. Pues muy bien, Roberto, y no te adelantes porque en tu caso no, no, no te conviene, pero bueno. Son siete años y la verdad te felicito mucho a Laura que te acompaña desde un inicio. Felicidades también, Laura rené que pues es un participador empezó como patrocinador, como patrocinador. hoy hoy está aquí como colaborador contigo y yo pues formé parte tres años la verdad te mucho tres años muy interesantes tres años en comunicación eh, pues ahora estoy en otra plataforma también de comunicación pero pero bueno eh, interesante Uf. trabajar en radio y un gusto haber estado contigo Oye, no, para la gente que hace venido siguiendo Eh, nuestro programa a lo largo de los años Seguramente recordará A nuestro queridísimo Nacho Cejudo Y de cómo Lo va a presentar Roberto Me decía que, que parecíamos frijoles Dije, no, nosotros somos habas <risa> Roberto es frijol negro <risa> Recordarán aquellos tiempos Amigos Con Nacho Cejudo. Gracias, Nacho, por acompañarnos. No te vayas, vamos a seguir platicando. También nos acompañan nuestros patrocinadores, eh, Farique Cetina de National Soft. ¿Cómo estás, Farique? Gracias, buenas noches por acompañarnos. Muy buenas noches a todos ustedes y feliz de estar compartiendo eh, un evento tan importante que es un aniversario más, un, un aniversario séptimo año en un programa que hace falta en México en, en México. ...más de este tipo de cosas. Hablar de negocios, hablar de, de cosas que generan valor al país es, es muy bueno. Y pasas, hablando de negocios, ustedes están pasando una estadística que... ...pasar los siete años. Normalmente se habla de los primeros dos años muchas empresas... Muchas gracias Farike, perdonen amigos, estamos teniendo algunas interrupciones por la transmisión remota, pero eh, ténganos paciencia, te agradezco Farike, la verdad que eh, pues has participado con nosotros también ya desde hace varios años eh, en National Soft, la hemos visto crecer crecer y, y tu ser software pues también la hemos visto orgullosamente trasladarse a fronteras tan lejanas como Dubái. Claro. Que da, eso da orgullo y esperamos hacer, que fórmula ¿no? de los negocios siga el mismo camino también ojalá, ojalá. Que no, seguro que nos oyen en Dubai a través de internet también nos acompaña amigos otro gran amigo nuestro patrocinador yo le digo socio estratégico mi queridísimo amigo el ingeniero Fernando Santa Santacruz De, él es el director general de Adibor. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Pues muy bien, muchas gracias. Y pues muy contento igual de estar aquí eh, siete años. Ya es es un gran número, como dice Farid, que es... Eh, yo creo que estamos empezando ese segundo ciclo eh, con nuevos retos. Eh, hay proyectos muy interesantes que hemos estado platicando Correcto. para esta nueva etapa. Y pues muy contento de estar aquí este, celebrando hoy en esta noche tan especial. Gracias. Y bueno, mi querido Fer, tú fuiste una pieza importante, clave, hace cuatro años, cuando relanzamos nuestro internet, redes sociales, la página web, y nos has acompañado ya cuatro años, ¿no? Ya, ya casi cuatro años, y, y efectivamente, y como como se comentaba, este pues tal vez efectivamente nos están escuchando en dubai y la radio... <risa> Parte de esa evolución que está teniendo es que tal vez, eh, seguramente se va a seguir produciendo. El tema es de que ya no nada más va, a se, va se va a escuchar vía aire, sino desde las computadoras, desde los claro. móviles. Y el Internet es algo que vislumbraste desde hace unos años atrás. Y pues nos has dado la oportunidad de participar en el proyecto digital, ¿no? Y bueno, también cabe mencionar, amigos, pues Adibor es una empresa, un emprendedor... En el área de tecnologías de la información, marketing digital, que también ha trascendido fronteras y que ha marcado pauta importante. Y esto lo resalto por darles la reflexión de que en Fórmula en los Negocios vamos a procurar siempre de seguirles trayendo testimonios, evidencias, temas, tips, para que todos aprendamos, seamos mejores empresarios y seamos mejores empresarios pues ciudadanos que nuestra ciudad nuestro plan esta semana fue el año el, el año eh, perdón el, el, el bueno el año del planeta esta semana se festejó y es una reflexión muy válida la que haces ¿eh? claro yo el creo que es pasado este miércoles que acaba de pasar tenemos que hacer O poner nuestro granito de arena, ¿no? Así es, Robert, porque en la medida en que nos unamos, unamos esfuerzos, co colaboremos unos con los otros, es en esa medida que vamos a crecer y vamos a ser más fuertes, tanto como soci sociedad como el planeta. Y bueno, esa es una de las misiones aquí en Fórmula los Negocios a nivel empresarial. Y bueno, pues... Enhorabuena, felicidades a Fórmula en los negocios y Fíjate, como hay, hay empresas que, que aún todavía no eh, Pues no toman en consideración eh, Todo este tipo de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, el caso de Adibor que se apoyó en Fórmula Nosotros que nos seguimos apoyando en Adibor El caso de Farique que tiene una empresa de tecnología Y toda la cantidad de restaurantes que se apoyan en él Yo los invito, queridos radioescuchas Pues a que eh, echen una mirada a, a este tipo de apoyos verdaderamente le van a hacer mucho bien a su empresa, pero por lo pronto nos creo que nos vamos un... Piensa en todo aquello que tienes y no en lo que te falta. En un momento regresamos. Una mentalidad positiva te ayuda a triunfar. Piensa bien para vivir mejor. Regresamos. ...el éxito, transmitió en vivo y en directo desde el restaurante Las Mansión... ...que nos abrió sus puertas para festejar nuestro séptimo aniversario de estar al aire. Gracias a ustedes por acompañarnos. Déjenme darle una recomendación. Gracias juanelo estamos escuchando Barracuda, que es una canción eh, de esta banda Herb... ...de American Rock, pinta ya de 1977, el álbum Little Queen... Buena música, gracias Juanelo, tenía que ser en el aniversario que regresara rock and roll clásico aquí a Fórmula de los Negocios. Y bueno, eh, estamos la verdaderamente emocionados de estar aquí con ustedes y repito, gracias, gracias a ustedes por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación, eh, nuestros amigos de sadasi lamentablemente no pudieron acompañarnos, eh, no han llegado, pero déjeme decirle que Grupo Zadassi ha sido uno de los patrocinadores que ha estado confiando en Fórmula en los negocios desde el principio. Tiene siete años con nosotros, prácticamente el ingeniero Leandro López, pues, inició como patrocinador en este programa y, pues, nos ha brindado su confianza y nosotros también a Grupo Zadassi. Yo lo único que le puedo recomendar es que visite los fraccionamientos de grupos Zadassi, des una vuelta a los héroes a las Américas, a los almendros y constate verdaderamente lo que Grupo Sadassi hace. Hoy por hoy cumple 40 años, en este año es la empresa número uno a nivel desarrolladores de vivienda a nivel nacional, así es de que eh, pues Sadassi es una de las grandes empresas que siempre nos han acompañado aquí en Fórmula en los negocios Y bueno, ojalá, eh, el ingeniero Leandro López me comentó que no podía venir por compromisos, pero eh, ojalá que podamos saludarlo en alguna otra ocasión. Claro que sí, Robert. Y bueno, eh, pues este momento es un momento de agradecimiento a todos los patrocinadores y por supuesto no puede faltar Jorge Iglesias, que es el que está ahí en fórmula eh, Radio Fórmula, que es el director de aquí de Mérida. Y muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por todo el personal que está ahí, doña y Ni, Anilda, eh, híjole, son tantos que bueno, eh, saludarlos a todos, Manuel, Tucutocayo eh, Roberto que anda por allá también, eh, Tony que está aquí presente con los controles aquí en la mansión en esta transmisión remota, y pues agradecerle también por supuesto a nuestra audiencia que nos ha estado acompañando y ha confiado en nosotros y nos ha permitido llegar a sus hogares, a sus autos, y que, bueno, nos permiten pasarles estos tips, estas recomendaciones, que vienen de viva voz de tantos empresarios que han pasado por buenas y por malas, y que con esa pasión y con ese enfoque han sacado adelante sus negocios, y pues bueno, algunos de ellos están con nosotros hoy en esta celebración y en esta mesa, y pues vamos a recopilar ahí sus experiencias y sus opiniones al respecto. Bueno, y fíjate que me estaba yo acordando, aquí nos acompaña también Nacho Cejudo, me estaba yo acordando, Nacho, porque cuando iniciamos, alguna vez platicamos, digo, tú participaste desde el principio, nos traías temas de la fundación de AMANC, Yo acuérdate que estudié la, lo, lo que fue el curso de procuración, de procuración de fondos para asociaciones civiles. Correcto. Tú me invitabas eh, cada 15 días para los temas sobre asociaciones civiles, cómo organizarlas, sí. institucionalizarse, esos temas que eran en, en aquel tiempo, pues, eh, muy en boga. Hoy y más, hoy más, aquel, aquel tiempo, tiempo... Hablamos sí. como si ya... Bueno, pues bueno, en ti se han pasado los años. ¿eh? Eh, sí, claro. Yo lo puedo ver. Sí, claro, ¿no? te ves claro. más joven, más delgado, claro. artista de televisión y toda la onda, digo. Se sí, lo que sota. se puede, ¿no? Gracias a la plataforma del radio y hacia todos tus consejos que nos seguí. O sea, cuando, Por supuesto te, que nos seguí. Te vemos en los anuncios, en los espectaculares, no no piense usted, amigo, sí. reducha, que es el Photoshop si ustedes lo vienen a ver aquí vivo en... está, re -rejuvenecido. está rejuvenecido totalmente. como verán me retiré porque eran dos contra uno <risa> bien amigos también aquí en la mesa nos acompaña nuestro queridísimo amigo el maestro Amado Martínez colaborador nuestro bueno el de director general de GM Consultores en donde pues también nos ha dado la oportunidad de colaborar y trabajar en algunos proyectos de capacitación mi querido <risa> Maestro Amado, gracias por venir y acompañarnos. Hombre, muy buenas noches, honrado por estar aquí con ustedes, por una vez más saludarles. Creo que estos siete años se dicen fácil, pero solo eh, en vez de calidad pueden permanecer y con eh, el éxito de ustedes. Y solo es, por, por como son ustedes, su persona sus capacidades, les felicito gracias por invitarme no te agradezco amado, la verdad que hemos pasado programas sensacionales con tus artículos con tus escritos y tus conceptos, muchas gracias también nos acompaña en eh, mi queridísimo compadre el doctor Víctor Gámez Imas, eh, director general de control odontológico, también patrocinador nuestro, colaborador usted lo puede escuchar todos los sábados bueno, los sábados cada 15 días ...para estar acompañándonos. ¿Cómo estás, doctor? ¡Qué gusto saludarte! Muchas gracias, Roberto. Laurita, pues muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes... ...en este séptimo de los primeros siete años del programa, porque seguramente van a ser muchos más... ...dado que es un programa que representa definitivamente el sentir de, de puras cosas buenas... ...porque siempre ustedes hablan de cosas interesantes y buenas que, que seguramente les hace eh, eco en, en todos los empresarios, toda la gente que te los escucha. Muchas gracias, Roberto. No, gracias, doctor. Y bueno, yo también sé que pues nos ha seguido desde que arrancó el programa hace siete años. Bueno, somos amigos hace más de 15 años. O más, Nacho, más de 20, ya otra vez ya no voy a decir la no, edad, Nacho. Pero Víctor, recuerdo que quiera uno de los primeros radioescuchas mandaba mensajes Sí, sí, gusta, saludos como sí, sí, no, bien. además siempre me pareció un programa no solamente muy interesante sino también muy divertido que eso que eso hace que también a la gente, a la audiencia pues le llaman la atención y vea que en determinado momento pues el, el hacer las cosas bien hechas, el, el saber hacerlas, también se deben de hacer con alegría no se deben de hacer seriamente ni nada, el de hacerlas con alegría representa el que está uno muy contento con lo que está haciendo, y por eso sale bien. Ahora, fíjate una cosa, mi estimado doctor, eh, la gente quizá pensará que, que a veces no elegimos temas los, los al vapor, y en ocasiones quizá algunos temas le parecerán, eh, pues quizá no muy interesantes, cuando hablamos, por ejemplo, de impuestos y ese tipo de cosas. Pero ahí, ve, ahí va a venir Carlitos ¿no? ahí, ahí viene, sí, ahí va a venir Pero créame, amigo, escucha Que es una preocupación continua Por nuestra parte de traerle temas Que le aporten valor Créame que es Nuestro principal objetivo Uno de los principales, el, el traer temas Que le aporten valor, y a lo mejor no todos Le van a servir, ¿no? Pero Créame que los, los elegimos Pues con todo el cariño que nos Ha dado estos siete años de su atención Los temas que maneja René son muy importantes, ¿eh? espero que los escuchen porque aprender a manejar es algo que ya Yucatán y Mérida en especial con el parque vehicular que tiene, lo necesita. Nada más, sí, amigos, aquí eh, hablando sobre la parte temática, es siempre importante el podernos mantener en comunicación con usted porque de esa manera recibimos retroalimentación del sentir, del conocimiento, de los temas relevantes que ustedes quieran escuchar y que quieran y que quieran estar acompañándonos. La verdad que pues han sido mil 2086 programas eh pues a veces uno diría, "Oye, qué cansado, qué aburrido", pero no déjeme decirle que por lo menos a mí me ha dejado una satisfacción enorme Me enorgullece muchísimo siempre llegar al programa y estar en comunicación con ustedes eh, Asistí a los 2000 programas y te comenté que Chabelo eh, eh, también cumplía esos dos mil números Y hoy lo ha rebasado y te aplaudo muchísimo no Yo gracias. me retiro de la mesa porque ya este, tienes otros invitados No, gracias, gracias, eh, gracias y muchas gracias, felicidades, felicidades. también, que compañero querido, Gracias, eh. muy amables Vamos a un corte comercial, amigos No se vayan, ahorita regresamos Lo importante no es lo que te ocurre Sino cómo lo afrontas En un momento regresamos Debe ser el camino que quieres ver en el mundo Regresamos Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la mansión. Restaurante, acá en Plaza Solare. Venga, des una vuelta. Está, la verdad, que el clima y el ambiente sensacional. Aunque no lo crea, estamos en la terraza del restaurante y estamos bastante frescos. Eh, pensando en que hoy al mediodía, <coughs> perdón, no sé, Por lo menos en el auto a las cuatro y media de la tarde nos marcaba 44 grados de temperatura <risa> aquí en la ciudad de Mérida. Así de que Robert, y Muy caliente y bueno, pues como tú siempre le recomiendas, la crioterapia es indispensable, ya no solamente para los sábados. ...sino para todos los días de la semana, andar allá con la hielera y un, un refresquito, algo para hidratarse y poder superar esas ondas con, de calor. Con un refresquito, un suero o el bebecible de su preferencia, <risa> pero, pero además... Eh, para, para, para <risa> hablarnos de, de, la, de la crioterapia o de lo que quiera ah, también pues, aquí pues están aquí los, experto. los expertos no están aquí <risa> también nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste del SEM que como usted ya sabe los oye los miércoles, cada 15 días ya son de casa y no podían faltar esta celebración de los 7 años ¿Cómo estás estimado José Manuel? ¿Cómo estamos René, Robert, Laura? Muchas gracias por... ...por invitarme... ...no, gracias por acompañarnos... ...gracias por ser nuestros patrocinadores... ...ya vamos a un año... ...un año que ya acompañamos... ...que bueno... ...pero todo felicitarles por los años que hay... ...espero que... ...que estemos muchos años... ...o sea que yo pueda seguir con ustedes... ...no, gracias, gracias. encantado... Gracias adelante, ¿no? ...te agradezco mucho... ...oye, hablando de... ...el Centro de Especialidades Médicas... ...con estos calores... ...aumenta la gente que... que ...se tiene que hospitalizar o ir... ...hay problemas de calor... ...bueno, definitivamente como está el calor... ...se producen determinados problemas... ...uno, claro. el cuidado de los alimentos... ...hay veces bien problemas del estómago... ...deshidrataciones... ...yo por ejemplo, algo que les puedo recomendar... ...a los que hacemos ejercicio... ...a la intemperie... ...que hay que cuidar mucho el nivel de deshidratación... ...y claro. la insolación... Claro. ...porque... ...sin que nos demos cuenta... ...hay veces hasta andando en la calle... ...nos generamos una deshidratación. Entonces, pues, sí hay que cuidar un poquito la cuestión del calor hoy en día, ¿no? Y bueno, eh, eh, amigos, recordarán, y como anécdota, en un programa nos trajiste un doctor... Eh, de ...que nos vino a hablar de la criohablación. La hablación que es un método que tienes en el CEM, ¿no? Sí, el método se basa en la congelación de los tumores. ...con lo cual puede vetir, evitar que un cáncer avance, ¿no?... ...por eso pues principalmente... ...claro que pues yo creo que hay dos tipos, ¿no?... ...una es la médica y la otra es la que este calor nos produce... Claro, ...la neverita... ...con la bebida de su preferencia, como dice René... ...ahí está, él es, él es el, el originario de la creación de la crioterapia... ...amigos, yo lo decía que fuera los fines de semana la crioterapia... ...pero no, ahora tiene que ser la semana completa... ¿Cuál es la tío? crioterapia? Cargue con hielera, por favor, para todos lados, a donde quiera que vaya. No, ah, definitivamente. Y y pónganle un poco de sal para que aguante el hielo más. Bien amigos, gracias, gracias. Eh, José Manuel Pacheco, él es el director general del Centro de Especialidades Médicas. Eh, los puede escuchar, vienen los miércoles cada 15 días aquí con ustedes. Y, y pues gracias, gracias. Pero también, o sea, ya nos acompaña, ya te cuenta, mi señor Roberto, cómo sí son los expertos en la crioterapia, porque hasta nos dijo, póngale sal al hielo para que le aguante más. O sea, de que son expertos, está. son expertos. No, expertos. Ahí está, vaya al Centro de Especialidades Médicas. Eh, también nos acompaña un queridísimo amigo nuestro, Radio Escucha, eh, eh, socio nuestro en algunos proyectos de coaching, el ingeniero... Eh, gustavo Pérez Durán, ¿cómo estás Gustavo? Gracias por venir, gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí Gracias Rodri, gracias a ustedes Yo me doy cuenta que hace seis años que estoy asistiendo a su programa Fíjate Así es, ya se cumplen seis años y parece mentira rapidísimo Qué rápido se pasó el sí. tiempo mi gustavo Yo me acuerdo que tú como radioescucha Nos Ajá. contactaste, me mandaste un libro así, es. ¿eh? hicimos un par de programas de de consultoría lo que te dedicas. Y, y eso hace 6 años. Hace 6 años en el 2009, Robert. Ay, qué rápido se pasó el tiempo, rapidísimo. Oye, qué bueno y gracias por venir, Gustavo. Pues el mundo de la consultoría sigue trabajando y sigue creciendo. Así es, Robert, sobre todo ahorita que México tiene tantos cambios sobre sobre todo en mi campo que es La justicia petrolera, claro, pues el, el campo de la consultoría tiene tiene abierto el, el trabajo para para ayudar a la, a la empresa en ese cambio tan importante. Muchas áreas de, de ser empresas de gobierno van a pasar a ser empresas privadas y tiene que transformar todo el enfoque que tenían de trabajo, darle claro, claro. en un enfoque de competitividad, en un en un enfoque de producir ganancias que antes no estaba En sus mentes, ¿no? No, pues antes era gastarse el presupuesto. Así es. <risa> hicieran lo que hicieran, tenían su presupuesto, ¿no? Y ya no. Oye, pero bueno, tú eh, tienes una gran experiencia dentro de la ingeniería. Eres ingeniero petrolero. Así es. Eh, que hay muy pocos. Bueno, aquí <risa> en hay en Pemex todo. <risa> Así es. Pero la experiencia que tienes ahora aplicada a tus niveles de consultoría eh para las bueno, ha venido un montón de empresas petroleras, ¿no? También eh nos están creando en México empresas petroleras muy importantes. Claro, por ejemplo, ya sé que se creó eh Valpro Val, o Val, Valpetrol de Grupo ah. Balleres. Ah, mira, sí cierto, ¿Sí? Vi, oí la noticia, es una empresa nueva que se va a dedicar a la explotación del petróleo en México. Y también Carlos Slim acaba de crear su empresa Carso Petroleum. Para, para, para hacer lo mismo, para explotar los campos petroleros. Oye, qué bueno, ¿no? Eso le va a dar un movimiento a la economía, que tengamos otros jugadores en ese mercado petrolero. Exactamente, y le va a dar pues empleo a mucha gente. Claro. ¿sí? Y, y va a abrir el, el potencial de los inversionistas mexicanos, que son muy importantes. Bueno, pues Slim es el, el inversionista más importante del mundo, yo creo. Oh, pues... No, ...nada más... ...pues muchas gracias Ingeniero... ...gracias por acompañarnos... Gracias a y ...vamos a celebrar... Y, ...y gracias por tu amistad... ...que también es muy apreciada... ...para mí es más apreciada... ...gracias a ustedes... Usted. ...también nos acompaña nuestro queridísimo amigo... ...el contador público Dwight Navarrete... ...hoy si no me equivoqué Dwight... ...para que veas... ...hoy es día de fiesta... ...muchas gracias por la invitación... ...y no quise estar presente en este día tan especial... Muchas felicidades, Laurita, muchas felicidades, Roberto. Es el, el, el año número 7 de su programa. En la Biblia el 7 es un número perfecto. Cuando en la Biblia eh, se maneja el número 7, significa abundancia y la perfección. Así que ustedes están entrando a eso precisamente. Que tu boca sea de profeta, mi querido Eduardo. <risa> Te agradezco mucho también, gran amigo eh, Radio Escucha, también del Permanece, programa desde como... hace mucho tiempo. Eh, compañero, también ha sido patrocinador nuestro aquí en Fórmula del Universo de y también <risa> siempre eh, eh, siempre tienes muy buenos comentarios Dwight eh, muy buenas eh, reflexiones acerca de lo que pues haces y de lo que gracias has compartido con nosotros en estos micrófonos muchas gracias por la invitación y que sigan los éxitos muchos saludos a toda la mesa gracias, bien eh, Laura Interesante eh, cómo podemos compartir, que yo creo que era... ¿Te acuerdas cuando estábamos pensando en el diseño del programa hace pues, los siete años? Sí. Y decíamos, ¿qué, qué, qué, ¿qué tenemos que dejarle a la gente que nos escucha? Sí, Robert, y eso me, me hace reflexionar sobre una frase que recién leí, que dice, el trabajo hecho con gusto y con amor... Siempre es una creación original y única. Y bueno, este trabajo del programa eh, rompió esquemas porque no existía un programa de, de negocios como tal. Y más que nada como fórmula de los negocios le hace y le da el enfoque. Porque siempre nos basamos en la parte creativa, innovadora, positiva, de aprendizaje. No es un programa de crítica o de, de, híjole, de remachar o, o retacar allá algo mal hecho, ¿no? Al contrario, siempre buscamos dónde está la oportunidad, dónde se puede aprender, porque a pesar de que haya un fracaso, el fracaso es un aprendizaje, es un paso más en el que uno eh, puede tener la oportunidad de cambiar el camino hacia un un lugar, una meta más alta de la que se había propuesto. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, qué mejor que compartirlo con todos nuestros amigos radioescuchas y agradecer a todos los patrocinadores que nos han seguido en esta meta, en ese fin que se busca en Fórmula en los Negocios. Bueno, fíjate que... Eh contribuyendo a lo, a lo que estás comentando nuestros patrocinadores y nuestros radioescuchas, bueno, gracias a ellos es que nos han vuelto el, el, el programa el mejor programa de contenido empresarial de toda la península y bueno, aunque ha habido ahí algunas intentonas por por imitarnos pero la realidad es que seguimos siendo el número uno y eso eh, pues valga nuevamente este agradecimiento es para usted señor emprendedor, señor radioescucha es gracias a usted gracias a que nos sintoniza gracias a que nos escribe gracias a que nos critica gracias a que está eh, pues a la hora que va a su casa subiéndole al radio bajándole a la velocidad y subiéndole al aire como dice bien mi estimado Roberto Cruz bien, gracias mi querido René eh, amigos es un honor eh, de veras participar y trabajar para todos ustedes que nos soportan y nos aguantan todas las noches aquí, pero por lo pronto estamos aquí en vivo y en directo desde la mansión el restaurante en Plaza Solares véngase para acá, la verdad que está la brisa muy agradable, una terraza preciosa y espectacular vamos a proceder a cenar eh, como así nos lo ofreció nuestro amigo Juan José Juan José, iba a decir Abraham Juan José Peña Juan José Peña No existe viento favorable para el navegante que no tiene donde ir momento regresamos cuando no se puede lograr lo que se quiere mejor cambia de actitud regresamos is like this Estamos aquí a Fórmula en los negocios, escuchando Walk This Way. Fíjense que esta música, bueno, esta pieza de hard rock de Aerosmith, una buena pieza. Gracias, Juanelo, Juan de Dios Rinquión, que también déjeme decirle, Juanelo ha estado todo el camino con nosotros ahí en el control operativo en cabina. Y también Tony Paul, que nos acompaña aquí en el control remoto, ha estado con nosotros todo el camino estos siete años. Gracias por acompañarnos, gracias por su empeño y su esfuerzo Bien amigos, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el restaurante La Mansión En control remoto, porque La Mansión nos abrió sus puertas para venir a festejar eh, Pues aquí y estar con ustedes Ha pasado por aquí por la mesa diferentes amigos del programa eh, Patrocinadores, eh, pero sobre todo, todos, todos son amigos nuestros Y gracias, déjeme darle una recomendación Eh, porque también es nuestro patrocinador Mire, mañana sábado Si usted amanece Desveladón, así como que Necesita algo como para bajarse La, la, la, la pesadez La cruda, Robertino se, se amanece malito Así <risa> Una hangover, algo así Ándale, <risa> no, hangover, porque suele más Váyase a mi gusto, es este restaurante Que está trayendo Eh, mariscos del Pacífico, que verdaderamente es una delicia, unos camarones aguachile unos camarones para pelar, ahí les pone usted la salsita de chiltepín, ahí les pone usted, eh, tienen en la mesa más de 10 botellitas de salsas, la verdad que los mariscos al estilo pacífico, En Mi Gusto Es, es todo un manjar. ¿Cuál tienen, es el platillo que más te gusta? Fíjate, Robert, aparte del aguachile de habanero que tienen con camarón crudo marinado en limón y con chile habanero, tiene del molcajete Mi Gusto Es, que es el camarón crudo y cocido, pulpo y callo de hacha, servido en molcajete con salsa aguachile negra. ¡Guay! No, con unas Masta. galletitas de soda, unas tostaditas y una cervecita bien fría, ¡me la... Y mire, déjeme decirle, porque usted, si va al restaurante y dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar la primera cerveza bien, bien fría. fría. Así de que ya sabe usted a lo que le tira, pero pues, ¿a ti qué, qué es lo que más te gusta, René? Pues fíjate que está el, el pulpo zarandeado o los camarones, mi gusto es, altamente recomendable... ...o las tostadas de, de Marlín, también, cualquiera de esos... ...no, todo lo que te comas ahí, muy, de muy buen gusto... ¿eh? ...de muy buen nivel... ...bien amigos, también en la mesa nos acompaña... ...y no podía faltar mi queridísimo amigo, maestro y suegro... ...don Enrique Alcalá Erosa... ...¿cómo estás Enrique? Gracias por acompañarnos... ...de nada Robert... ...estoy feliz de estar un año más con ustedes... Aunque tú te adelante y digas que son ocho, no, son siete, pero bien merecidos. Bien vividitos. no vas a llegar a, a ocho, vas a llegar a 80 Hombre, Dios te oiga. No, no, yo tengo sociedad con Dios. Ándale. Es uno de mis patrocinadores. Qué bueno, <risa> muchas gracias. <risa> Oye, es uno de tus patrocinadores. Sí. Oye, preséntamelo, ¿no?, para que sea patrocinador de fórmula en los negocios. Claro que sí, con mucho gusto. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Yo soy este, escucha frecuente del programa Y este creo que me dé mi tarjeta de, de, de escucha no coche, frecuente Vamos a implementar el sí, plan sí, de puntos Exacto, entonces pues yo he, he aprendido en cada programa cosas diferentes Y realmente les felicito porque cada programa ha cumplido su cometido Que desde el primer año tú has dicho que fue en cada programa dejar algo, correcto, un es enseñal, una enseñanza. Y eso lo han logrado y por eso siguen en el aire y seguirán por mucho tiempo. Y si me preguntas de este restaurante qué es lo que más me gusta, es el aguachile con con con con chile habanero. Con chile habanero, ahí está. Bien, gracias, gracias eh, don Enrique Alcalá Erosa, eh mi suegro querido, gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña el licenciado Guillermo Ávila, él es el director general del diario La Verdad. Guillermo, gracias por acompañarnos. Sé que eres Radio Escucha desde el principio del programa. Es más, colaboraste con nosotros un corto periodo, pero estuviste con nosotros desde el principio en Fórmula en los Negocios y ahora Pues he visto crecer en el diario La Verdad, que también cumple siete años, cumplió siete años hace poco, ¿no? Así es. Bueno, de antemano, muchas gracias. No, gracias a ti, Memo. Como lo dices, ciertamente participamos una corta semana con experiencia. Y déjame decirte algo antes de, de contar esta anécdota, felicitarte. Fuiste una motivación. Hombre, gracias. Lo confieso en este festejo, el primer contacto que fue la inversión de del presidente del corporativo con ese sueño de introducir un medio impreso, claro hace seis años corrigiendo el dato que estoy dando hace ratito, el primer contacto con gente local fuiste tú mira y fuiste una inspiración. ...en audio... ...gracias... ...colaboramos circunstancialmente... Sí, ...conocí correcto. un poquito... De, ...de este mundo... ...y bueno, tuvimos la habilidad de... ...de entenderlo muy rápido... ...que había un compromiso... ...temporal... ...que así fue... ...y bueno... ...desgraciadamente nos separamos porque... ...tuvimos un distanciamiento... ...personal... Caminos diferentes, Caminos diferentes. Pero, pero dentro de los medios de comunicación has amistad... desarrollado un trabajo así sensacional, es. Memo, en, en dirigiendo el periódico. Eh, hoy por hoy uno de los bastiones de comunicación aquí en Yucatán. Y bueno, también en Quintana Roo y donde está la verdad, ¿no? Pero te así felicito. Es. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Eh, pues eres uno de nuestros radioescuchas, así digo. Siempre. Te admiro, te felicito formalmente, tienes una capacidad de, de entender el mercado yucateco como nadie. Hombre, gracias. Has evolucionado y entiendes ese entorno tan cambiante que día a día, como el clima va, <risa> se pone más caliente. Pero eso es muy importante, entonces son habilidades que... Además de felicitarte, aprendemos de ti, Robert, es una gracias. referencia importante. De medio somos amigos, compañeros, Además, compañeros, colegas, colegas pero sobre todo vengo a agradecerte a ti la oportunidad de que hayas entregado en un momento la confianza a mi persona, en oh, algún segundo tiempo el apoyo y en este momento tu amistad. Gracias. Y felicitarte. Gracias por como un medio y una referencia importante en el mundo de los negocios tan cambiantes como están gracias nuevo. gracias por emis. agradezco, te agradezco, te agradezco tus palabras. Gracias. ¿Cómo ven? Bien, nos queda poco tiempo, mi querido René, ¿con o, qué nos despedimos? Bueno, yo quisiera invitar a los empresarios, ya vio usted, señor empresario, señor emprendedor, eh, estamos cumpliendo 7 años, lo cual decir que funciona. Permítannos apoyar a su negocio, acérquese a nosotros. Y también eh, quiero invitar a los Radio Escuchas a que nos retroalimenten vía Facebook O que si algún día quiere, visítenos en vivo, no hay ningún problema Nos puede ir a conocer en persona y, y estaremos muy agradecidos de contar con su presencia También Gracias. con algo que me quedes con la sensación de la, la gente que va al programa eh, Que siempre se queda con ganas de regresar Por supuesto, Laura Me despido con una frase que encontré, Robert que Es un mensaje para nuestros amigos Radio Escuchas Que dice, no abandones un sueño por el tiempo que llevará, el tiempo pasará igual. <risa> Así lindo. que hagas lo que hagas, el tiempo siempre pasa. Por lo tanto, nunca, nunca abandones tus sueños. Y bueno, nuevamente, Robert, felicidades y felicidades a Fórmula en los negocios. Muchas gracias. Gracias, amigos, a todos los que se nos mandaron felicitaciones a través de las redes sociales. Mi queridísimo amigo Ricardo Estrella en Facebook. Ángel Rosado, Celén, mi querido patrocinador, amigo, Radio Escucha, eh, Juan Enrique de Grupo y Juan Carlos Lara, licenciado, gran amigo nuestro. Yo me despido, amigos, pásenla bien, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Buenas noches, nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.